Cuentos de hadas españolas Jesper, el pastor de liebres Había una vez un rey cuyo pequeño reino era tan grande como sus ojos podían abarcar y lo amaba mucho El rey tenía una hija y quería que se casara con un hombre sabio e inteligente que algún día se convirtiese en un buen rey para su pueblo Entonces anunciaron en el reino y en todos los reinos cercanos ...que el que quisiera casarse con la princesa, debería cumplir dos condiciones. Una, debería llevar al rey una colección de las mejores perlas jamás vistas. Y dos, tendría que cumplir con unas tareas muy especiales que el rey le encargaría. Pronto, los hijos de los nobles, los príncipes y los hijos de grandes comerciantes llegaron al palacio... La mayoría de ellos trajeron una colección con las mejores perlas jamás vistas. Pero ninguno de ellos pudo cumplir ninguna de las tareas que el rey les asignó. Todos se fueron a sus casas sin ver a la princesa. Pronto, la cantidad de pretendientes disminuyó y el rey comenzó a preocuparse. ¿Cómo es posible que en un mundo tan grande no haya un buen pretendiente para nuestra hija? Todos ellos son ridículos, tontos o perezosos. ¿Qué será de nuestra hija y de nuestro reino cuando nos hayamos ido? No te preocupes, querida. Tiene que haber alguien en este mundo que sea lo suficientemente inteligente como para hacer las tareas que le encomendemos. Dio la casualidad de que cerca del mar en este reino vivía un pescador con sus dos hijos, Paul y Jesper. Paul era el mayor, perezoso y arrogante Mientras que Jesper era inteligente, trabajador y amable Paul, despierta Aún no te has levantado de la cama Jesper ya ha preparado las redes de pescar Y está esperando en el bote Padre, si de verdad crees que soy tan flojo e inútil ¿Por qué me pides que haga estas cosas? Deja que Jesper lo haga Ese día El pescador tuvo mucha suerte En su red cayeron 20 ostras Y cuando las abrió, descubrió con gran asombro Que cada una de las ostras contenía una perla tan deslumbrante como las estrellas del cielo Seguramente eran las mejores perlas del mundo Se fue a su casa y mostró las perlas a sus hijos 20 perlas tan brillantes como lo son las estrellas Padre, ahora que tenemos perlas, ¿por qué no intentamos ir al palacio y vemos si podemos ganarnos el corazón de la princesa? Repartiré las perlas por igual entre vosotros. Y primero Paul y luego Jesper iréis al palacio. Entonces Paul partió con sus perlas a la mañana siguiente. Caminó por el bosque cuando de repente escuchó una voz. Por favor, ¿puedes ayudarnos? Paul miró a su alrededor y vio a una pequeña hormiga que se arrastraba por su mano ¡Hola! ¡Aquí, en tu brazo! ¿Puedes ayudarnos, por favor? Los escarabajos quieren echarnos de nuestro hogar por la fuerza Tenemos que defenderlo, pero necesitamos ayuda o de lo contrario seremos vencidas ¡Ayúdanos, por favor! Podríamos serte útil algún día ¿Cómo puede una hormiga ayudar a un hombre? ¡Lárgate de aquí! Tengo cosas más importantes que hacer que perder el tiempo con estas tonterías Y Paul siguió su camino Poco después, conoció a una anciana Hola, amable joven ¿Qué llevas contigo con tanto cuidado? Solo llevo unas cenizas ¿Necesitas algo? ¿Unas cenizas? ¿Eso llevas? Eso está muy bien Pero, ¿tienes algo de pan? Tengo mucha hambre y donde quiera que vaya seguro que te darán un buen almuerzo Ya te he dicho que todo lo que llevo son unas cenizas Ahora vete de aquí Tengo cosas mucho más importantes que hacer que conversar con viejas entrometidas Paul llegó al palacio y mostró las perlas al rey y a sus joyeros Oh, Alteza Nunca había visto unas perlas tan brillantes en toda mi vida Son preciosas, pero... ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Las perlas se han convertido en cenizas Has traído perlas falsas al rey ¿Cómo te atreves? Querido joven Me decepciona mucho que un hombre como tú viva en mi reino Así que vete de aquí ¡Vete y nunca más te presentes ante mí! ¡Nunca! ¡Vete antes de que te encierren las mazmorras para siempre! Paul se fue del palacio lo más rápido que pudo. Llegó a casa y se tumbó en la cama. Estaba claro para el pescador y para Jesper que Paul no había tenido éxito. Jesper, parece que ha llegado tu turno. Entonces, a la mañana siguiente, Jesper se dirigió hacia el palacio. En su camino, mientras viajaba por el bosque, escuchó una voz. ¿Puedes ayudarnos, por favor? ¿Qué ha sido eso? ¿De quién es la voz que escucho? Mira aquí, en tu brazo. Yo soy el rey de las hormigas. Los escarabajos han venido a quitarnos nuestro hogar en el que llevamos viviendo muchos años y estamos luchando contra ellos para defenderlo. Pero ayer sufrimos muchas pérdidas No podremos derrotarlo si no tenemos ayuda Por favor, ayúdanos Bueno, quitarle la casa a alguien no está bien Claro que os ayudaré Llévame ante el rey escarabajo ¡Oh, rey de los escarabajos! Como puedes ver, mi tamaño es mucho más grande que el tuyo y también mi fuerza de una sola patada puedo eliminar a la mitad de tu ejército. Ahora el rey de las hormigas es mi amigo y lo que le estás haciendo a él y a su pueblo está muy mal. Así que, ¿quieres que os dé una patada o dejarás a las hormigas en paz y nunca más les molestarás? Prometemos dejar en paz a las hormigas. Alteza... Rey de las hormigas, vivo en esa cabaña junto al mar Si los escarabajos vuelven a molestarte, envía a alguien a mi casa y yo os protegeré Te lo prometo Eso no será necesario Soldados, retirada Muchas gracias por tu ayuda No hay de qué Después de todo, nadie puede tratar a nadie de una manera tan injusta Como muestra de nuestro agradecimiento, gran Jesper... ...te doy mi palabra de que siempre que necesites nuestra ayuda... ...todo lo que tienes que decir es... ¡Rey de las hormigas! Y apareceremos todas... ...podemos llegar a cualquier lugar en un instante... Gracias Alteza, siempre lo recordaré... Jesper siguió su camino... ...y poco después... Se encontró con la anciana Hola, amable joven Hola, mi señora Hace buen día, ¿verdad? Dime, ¿qué es lo que llevas contigo con tanto cuidado? Son solo unas perlas para el rey Voy camino al palacio para encontrarme con él Y para ver si puedo ganarme el corazón de la princesa Darle al rey las perlas que llevas está bien Pero superar las tareas es muy difícil ¿No tendrás también un pedazo de pan? Tengo bastante hambre y seguro que te ofrecerán una buena comida en el palacio. ¡Claro! La ciudad no está lejos. Le ayudaré con gusto. ¡Que tenga un buen día! ¡Toma esto! A cambio de tu amabilidad, acepta este silbato. Puede que no te parezca gran cosa en este momento, pero cuando lo utilices, todo aquello que tú desees te será concedido. Pero esto es un regalo realmente extraordinario. Gracias, mi señora. Pronto Jesper llegó al palacio y le ofreció las perlas al rey. Los joyeros y los cortesanos estaban encantados. Oh. Nunca había visto antes unas perlas como estas. Cada momento que pasa, su brillo parece aumentar. Son increíbles, Alteza. Sí, son maravillosas. Dime, ¿de dónde las has sacado, joven? Mi padre capturó las ostras con una red de pesca. ¿Red de pesca? ¿Tu padre es un pescador? Oh, sí, Alteza. Él alimenta... A este reino con los peces que pesca Mi padre trabaja mucho y estoy muy orgulloso De hecho, joven, tu padre está haciendo un gran trabajo Muy bien, ahora descansa y mañana comenzaremos con las pruebas Al día siguiente, el rey llamó a Jesper Y le llevó a un granero donde había un gran montículo de grano mezclado Como puedes ver, joven, cinco tipos de granos se han mezclado en este montón de aquí. Si se puedes separarlos todos en cinco montículos antes de que salga el sol, continuarás. Y mañana tendrás una nueva tarea. Pero, si un solo grano está en el montón equivocado, tendrás que irte a casa. Como usted diga, señor, lo haré lo mejor que pueda. Entonces el rey hizo que encerrasen a Jesper en el granero Para que nadie pudiese ayudarle Y le dejó solo para que completase la imposible tarea Jesper lo intentó durante una hora Pero pronto se dio cuenta de que la tarea era demasiado difícil Para poder completarla en el tiempo asignado oh, ¿Qué puedo hacer? Cada grano es más pequeño que una hormiga Y tengo que... Espera un minuto ¡Las hormigas! ¡El rey de las hormigas! Dijo que podía llamarle cada vez que necesitase ayuda. Bueno, este es el momento. ¡Alteza! ¡Rey de las hormigas! Aquí estoy, amigo. Dime, ¿qué podemos hacer por ti? ¡Habéis venido! Te dije que iríamos donde hiciera falta. Jesper le contó al rey de las hormigas la tarea que el rey le había encargado ¿Por qué no vas a aquella esquina de allí y descansas? Mi pueblo y yo nos encargaremos de este trabajo Entonces, el rey hormiga y su pueblo separaron el grano en cinco montículos Ordenados de tal manera que cuando el rey llegó a la hora señalada Se sorprendió al ver que Jesper no solo había terminado su tarea, sino que también... Le había sobrado tiempo para descansar Jesper, ¿cómo has separado todo el grano? Lo has hecho muy bien Pero mañana tendrás que cumplir una nueva tarea Al día siguiente, el rey llevó a Jesper a un prado Jesper, he hecho que mis cazadores atrapen cien liebres solo para esta prueba Vas a tener que cuidarlas Pastarán en el prado todo el día. Y por la tarde, una hora antes del amanecer, debes regresar al palacio con todas ellas. Si falta una sola liebre, habrás fallado y tendrás que irte a tu casa. Lo haré lo mejor que pueda, Alteza. Jesper sabía que la tarea era imposible. ¿Quién podría controlar...? Cien liebres que podían correr en cualquier dirección. ¿Y por qué iban a volver con Jesper cuando fueran liberadas de sus jaulas? Tan pronto como fueron liberadas, las liebres corrieron en todas direcciones. Y Jesper ya no podía ver a ninguna de ellas. Jesper casi había perdido la esperanza cuando se metió las manos en los bolsillos como era su costumbre. Y allí encontró el silbato que la anciana le había dado en el bosque Silbó y todas las liebres volvieron con él de inmediato Entonces, cuando llegó el momento de ir al palacio, gracias a su silbato, Jesper pudo regresar con las cien liebres Aquí están las cien liebres, señor No puedo creerlo Eres muy inteligente, has cumplido todas las tareas ¡Bravo! En realidad, señor, para serle sincero, no he superado las pruebas solo. He tenido ayuda. ¿Cómo es eso posible? Jesper le contó al rey todo acerca de las hormigas y del silbato que le dio la anciana en el bosque. Ya lo ves, señor. Me ayudaron. No podía hacer las tareas yo solo. Bueno... Para mí has superado todas las pruebas, hijo Porque recibiste ayuda gracias a tu sabiduría y a tu amabilidad Serás un gran gobernante para mi reino ¿Pero la princesa querrá casarse conmigo, señor? Sí, eres un hombre Sabio, amable e inteligente Me casaré contigo Y así, Jesper y la princesa se casaron Celebrando una gran boda Y vivieron felices para siempre.